Bueno, con este tema empezamos. Este tema de Capanga, ¿no, Luigi? Me mata, me mata de Capanga. Eh, bueno, yo aprovecho antes de presentarme y saludar a todos nuestros radios escucha para decárselo a mi novia, a Catalina. Le digo, bueno, le digo este tema. Y un poco más bueno así me tiene. Ahora sí, hola, a saludar a todos. Un buenos días a nuestros radios escuchas. Eh, buen día. A mí me gustan estos días así. Ahora, mientras presento a los compañeros, eh, les voy a ir preguntando si les gustan los días así. Buen día, Karol, ¿cómo andas Buen día, bien. Y me gusta? gustan también, pero son de mucha fiaca. Me gustan para estar en la cama. Para estar en la cama escuchando Mañanero con Todo. Sí. Buen día, Luigi. ¿A vos te gustan estos Buen días? Buen día, Adri. Sí. Me gusta, me gusta. También para estar en la cama escuchando Mañanero con Todo. Me gustan estar en la ventana mirando cómo cae la lluvia y decir, ah, mirá cómo se voló, cómo se está mojando por la calle. El tema es que vos tenés una percepción de artista plástico, o sea que es muy diferente a la nuestra Bueno, a mí me gustaría estar en la cama y desde ahí hacer el programa Porque me gusta mucho hacer este programa, que empezamos hace tres días Yo no, yo empecé hace tres días, ustedes empezaron hace ya bastante Están el mañanero con todo Mañanero con todo, uno de los mejores programas o el mejor programa de la mañana de esta radio de Berazategui Bueno, hoy tengo que decir, primero y principal, que es el Día Internacional de la Juventud. Miren qué loco. No sé por qué es el Internacional de la Juventud, es el Día Internacional de la Juventud. ¿Vos caro lo sabés? No, ahora lo buscamos. Ahora lo vamos a buscar, porque no parece algo loco. Pero bueno, justo acá un viernes. O sea, la pegaron. No, <risa> la pegaron porque después del sábado hay veda, entonces uno no va a poder salir. Capaz va a poder tomarse un buquisito tranquilo en la casa, pensando a quién va a votar, pensando a qué va qué va a hacer. Hoy se prohíbe hacer propaganda de los candidatos, lo que no nos prohíben es eh, dar noticias sobre los candidatos. Eh, lo que primero vamos a dar, y ahora acá Karol nos, nos va a decir, es tenemos acá un mini informativo sobre las elecciones primarias, así que te paso la posta carol Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto del 2011. El 14 de agosto los argentinos realizaremos la preselección de los candidatos que participarán en los comicios generales del 23 de octubre para los cargos de presidente y vice de la nación, senadores y diputados nacionales. ¿Quiénes participamos? Participamos todos los electores que nos encontremos incluidos en el padrón electoral como en una elección general, independientemente de estar o no afiliado o afiliada a algún partido político. Es decir, ciudadanos de ambos sexos, argentinos nativos, por opción, innaturalizados y cumplen los 18 años al 23 de octubre del 2011 que nos encontraremos en el cuarto juro? Nos encontraremos con boletas de todas las listas que participan y deberemos dirigir una sola lista de precandidatos por categoría Si metemos en el sobre más de una lista por categoría, el voto será nulo Se puede optar por cortar boleta y elegir una lista para la para la categoría de presidente y vice Otra lista para la de senadores en las 8 provincias en que se vote y una para diputados Podemos elegir una boleta completa o cortar boleta por categoría de cargos, tanto entre listas internas de lo mismo lo mismo partido como entre listas de partidos diferentes. Pero lo que no se debe es elegir más de una opción para una misma categoría, pues el voto será computado nulo. Se pueden consultar los sitios www.padron.gob.ar, www.electoral.gob.ar o al número telefónico 0800 999 72737. Bueno, muchas gracias, Caro, por pasar. Es importante tener esta información y al final del programa, cuando, bueno, Caro eh, y Luigi desarrollen una nueva y vieja columna dentro de este programa, la vamos al término de eso, vamos a volver a repetir la información, porque es una información que tienen que tener todos los ciudadanos, de la Zatei y de la provincia y de, de la Argentina. Bueno, yo también tenía, quería comentar que hoy viniendo por acá para la radio, eh, y le hablo a Luigi, que no me mira, Eh, estoy viendo los ojos. Me está viendo los ojos. Bueno, hoy cuando venía por a por acá para la radio, me doy cuenta que entre en la 11, entre 143 y 142, existe un centro de Centro Provincial de Atención a las, adic a las adicciones. Qué importante, ¿no? Eso, ¿no, Luigi? Sí, es importante, sí. Es sí, importante no, la es que saber esa la problemática de los ciudadanos, algún vicio, adicciones, claro. Y ahí, bueno, A nosotros yo aclaro una cosa, ¿eh? a mí no me baja un peso provincia, no me baja un peso nación por decir lo que estoy diciendo. Si no lo digo porque me parece interesante ¿eh? que todo el mundo, que puede decir que la juventud se droga o que la gente se droga o que tienen problemas de adicción, eh, ayudémoslos ¿no? a, a cambiar eso. No neguemos la realidad y ayudémoslos para cambiar eso. O sea, vuelvo a repetir, entre 143 y 142... Sobre la 11 se encuentra este Centro Provincial de Atención a las Adicciones. Cual no tengo el número, pero ya si después tenemos el número lo lo vamos a pasar. También dentro de poco, Luigi, vamos a tener un invitado, ¿no? En un Centro de Recuperación para Adictos. Sí, dentro de poco. ¿Dentro de poco? ¿Dentro de unas semanas? Sí. tiene que interesante. ¿no? La semana que viene ya voy a pasar la data. Bien. Qué día va a venir. mira bueno... O sea, vamos a tener vamos a poder charlar me, me dijeron que este hombre que va a venir es un ex adicto que se recuperó y bueno y ahora se dedica a ayudar a los demás así que es muy interesante también cabe aclarar que las adicciones no son solo la droga como se conoce o las drogas duras sino que también es el alcohol por ejemplo y uno de los grandes problemas de las adicciones eh, son no reconocerlas como tal no Y después, dentro de las adicciones Hay un negocio Por ejemplo, en el negocio del FASO El FASO A no prometir que las personas mismas Que lo consumen Cultiven, que es fácil de cultivar eh, Se genera un mercado Negro Sobre Sobre el tema este De la marihuana Donde A veces Se Digamos, hace poco el querido juez Raúl Zaffaroni incautó un avión con mil dosis de Paco y más de mil kilos de marihuana, o sea, ojo. Hay gente que se está preocupando y uno de esos es Raúl Zaffaroni que también dice que hay que legalizar la marihuana porque es una no es una droga tan peligrosa y legalizada, es más fácil tratar a las personas que sufren la adicción porque se los reconoce como adictos y no como delincuentes. No, qué loco que a personas como Raúl Zaffaroni se los ataque, ¿no? ¿Qué te parece, Carole? Sí, más adelante vamos a estar hablando también de ese tema. Tenemos y noticias. Tenemos noticias, sí. La verdad que creo que lo que hacen estos medios es, es eso, es tratar de ensuciar a las personas para que no puedan demostrar lo que muchos quieren tapar. Claro, bueno, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Yo estoy seguro que los radioescuchas son... Hay gente, aunque algunos medios piensan que son tontos, pero son gente que, que sabe Y Raúl Zaffaroni también fue uno, para que sepan todos Raúl Zaffaroni es un tipo que ha luchado contra la trata de personas, digamos De su labor como abogado y hoy en día como juez de la Corte Suprema Y a esta persona se lo ataca, no a veces justo le arman, no le arman a él Sino que lo quieren encamar con una causa De que él ha viajado un departamento una concesionaria él deja dejalo departamento una bueno, concesionaria se des encarga de alquilarlo y medio que le hacen una cama todavía no se sabe bien para dejarlo pegado ni siquiera él, él está procesado dentro de la causa sino que él le inició un proceso a la inmobiliaria pero bueno aparece en diarios como con el titular de el juez el del juez no y desprestiggian esta persona que ha luchado contra un narcotraficante Y contra la trata de persona Entonces Justo cuando se cae el rubro 59 de los diarios Un gran negocio Para los tratantes de persona Y un gran negocio para los diarios Porque sale un huevo poner un aviso en un diario eh, Que tiene tirada a nivel nacional Y tan importante como lo tiene Clarín Justo se cae eso Y justo el juez Le descubren esto Medio raro, medio raro Pero después cuando cargo de la noticia Vamos a ir profundizando más Eh... Bueno, hoy también eh, les quiero decir que si se quieren comunicar para, con la radio Nos pueden mandar un... Nos pueden llamar al 4226-7173 ¿Cómo es el mail de, de la radio, Luigi? Radio con todo punto... Bro, ah, bien, bien, bien Ahora pásame el blog ya, ya. Para escucharnos en vivo, por no nos escuchan Radio con todo punto... Browspot.com Sí, y revisamos la casilla de mail somos medio vago en esas cosas Carole está encargada de eso, ¿no? Carole, vos está encargada sí. pero medio que Carole dice sí y no la revisa Ehh... Aparte también tenemos el Facebook de la radio ah, con comunitaria y bueno, teníamos que hacer uno de, del programa porque los otros programas tienen todos Facebook Bueno, igual eh, yo voy a dejar un encargado eh... Vamos a tirar a, ahora después cuando termine el programa en un corte Vamos a hacer algún juego para que uno quede encargado Porque si no me dicen que yo me, me, me impongo Me impongo, hoy me estuvieron retando los chicos Me parece muy bien que me reten Por las cosas que digo, por las cosas que hago La verdad me parece muy bien Porque con la crítica uno crece también Cuando la crítica es buena y constructiva Hoy tendríamos que tener una columna de Luigi Pero en verdad ellos me vinieron a la mañana a plantearme otras cosas que muy, me pareció muy interesante eh, y la van a estar desarrollando en el último bloque del programa. ¿Es así? Sí, es así. ¿Es así? ¿Es así? Bueno, Luigi, ahora, ¿qué me vas a poner? Yo quiero escuchar Toro y Pampa. A ver, ¿se podrá escuchar Toro y Pampa ahora en este corto bloque al finalizarlo? Dale. Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Exactamente, y ustedes también. Si lo piden, lo tienen. Después, más adelante, también vamos a dar un número de celular para que nos manden mensaje al celular. No va a ser el mío, porque yo no quiero conflicto. Con, con mi novia sinceramente Así que va a ser el de Luigi ¿Sí? O el de Carl Ellos se arreglarán con su propia pareja Pero yo tengo a mi pareja que la quiero mucho Y no quiero tener conflicto Dale, Dale. vamos con todo y pampa Vamos con todo pampa carajo Tan tonta de andar Llegué variando Vivín del barrio Donde nacido Mira a tu lado Todos, todos Nos fuimos ya Vos no te quedes Día domingo Lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo Entre amigos Carne asada paz bate y la realidad política en un solo programa. Bombardé todos los sábados de 10 a 12 del mediodía Radio con todo. Bueno, ¿no? escuchando de fondo Araca la Araca Lacana, eh Sama de la Libertad, creo que es el tema, si no me equivoco, Luis. La vida y, y la libertad. Ah, la vida y la libertad. Y habiendo escuchado dos temas del disco Tori Pampa de Ricardo Iorio, ¿no? eh, la verdad alto tema Tori Pampa, porque es un tema donde habla mucho y se y le queremos dedicar este bloque especialmente a Federico Campos, que nos estuvo llamando. Sí, no? sí, nos está escuchando ¿Está? por internet Nos está escuchando por www.radio.blogspot.com no, Y bueno, ahora vamos, eh, como siempre, a dedicar este sección del programa a las noticias Así que bueno, le doy la aposta nuevamente a Carve Arrancó la veda y los encuestadores vaticinan un triunfo de Cristina A pesar de la veda y del silencio que se agotó auto impusieron los principales encuestadores del país, las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias del próximo domingo ya tienen un horizonte con dos posiciones claramente definidas. En primer lugar aparece la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una intención de voto que varía entre los 40 y los 45 puntos como promedio general de la cosecha en todos los distritos del país. Aunque todos los encuestadores se niegan a hablar de porcentajes públicos, admiten que detrás de ella aparecen... En la lejanía, un pelotón de segundos candidatos. Pero esa metáfora sobre la distancia que separa a la jefa de Estado de los demás postulantes tiene una medida precisa. Todos reconocen que hay más de 20 puntos en ella. Y el heterogéneo grupo de oposiciones encabezado por el expresidente provisional, Eduardo Dualde, y por Ricardo Alfonsín, la alianza conformada por la Unión Cívica Radical y el empresario de origen colombiano, Francisco de Narváez. Bueno, eh, mucho no, no voy a decir Y lo único que realmente puedo decir Es que la única verdad es la realidad Y la realidad se va a ver el domingo Así que cada uno sabrá El domingo será verá Quién festeja y quién no Yo espero que festeje el pueblo Yo espero que esas urnas Se llenen de votos eh, De todos los candidatos Porque eso es la democracia Y recordad que las primarias eh, Simultáneas y obligatorias Son importantes Porque reducen la cantidad de candidatos y, y cada partido va a llevar un solo candidato Por distrito, por provincia, por país eh, Y me parece importante eso, ¿no? Porque, bueno, ya lo habíamos hablado en otro programa eh, Es interesante que haya eh, Un panorama a lectura mucho mejor De lo que sea, sea se vivía antes Porque antes por cada partido se presentaban muchos candidatos y, y había muchas confusiones eh, Bueno, qué ¿con qué? Mariotto llamó a reventar las urnas con votos para la presidenta en las elecciones primarias. Mariotto enfatizó además que con cuatro años más de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la nación y de Daniel Scioli en la provincia, desde 2015 el Estado jamás fuera a renunciar, renunciar a las conquistas sociales que quedarán. Al encabezar junto a Scioli el acto de cierre de campaña de Frente para la Victoria en la Universidad de Loma de Zamora, Mariotto advirtió que en las primeras en las primarias del domingo la oposición tendrá una sorpresa, pero será nula porque la gestión de Néstor Kirchner y Cristina será rescatada el domingo. Marietto destacó que en Argentina el futuro es la educación para acompañar el desafío que planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de darle más valor agregado a nuestra producción. Bueno, es, es bastante interesante lo que dice Marietto. Yo la verdad no puedo redundar eh, mucho sobre ese tema porque estamos en veda y lo que sí voy a dar... un, un Lo que sí, voy a hablar del tema anterior que son las encuestadoras y que se han mandado bastante cagada las encuestadoras, entonces se llaman a silencio por eso, más que todo. Eh, no, no, sé qué te parece el tema eso de las encuestadoras, Luigi. Sí, hay alguna que te da que yo escuchaba <risa> cosas, como ejemplo estaba oligarquía, creo Igual la fue una que le más le pegó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, fue una más no que... alguna... Bah, vi por la tele... Por eso se llamó, me dicen que... De Rábana... Eh, Porque lo que tiene es que suele dar... Tiene un, una página ahí en... Un, editorial en La Nación y suele dar los resultados Y, y extrañamente, no dijo ningún... En números no dijo ningún resultado para este domingo Bueno... ¿No bueno, dijo nada? No dijo nada para este domingo Así que, bueno, por algo se habrá llamado silencio Pero también depende de dónde hacen la secuestra... Eh, y sí, no sé si, obviamente si va si a a un barrio de clase muy alta, va a tener un candidato. Él quiere no que elijan de... así equitativamente un lugar, bueno, hoy vamos a un lugar más humilde, bueno, y la parte vamos a un lugar más, más y bueno, este que vean y se fijen otro lugar y y se fija, y se queda es, la verdad lugar. que cada Las, eh, ...estas encuestadoras responden a candidatos... ...así que cada candidato tiene un interés especial y la... Sí, algunos, cuesta... en, en, en, ...y más influencia en algunos sectores de la sociedad... Claro, en y las ...se enfocan simula... ahí... No, no, ...las eh, encuestadoras se enfocan ahí... Eh. ...igual es muy complicado lo que usan encuestadoras... ...¿con qué seguimos? Carrió pidió no votar por el espanto... ...queremos una Argentina donde nuestros hijos no tengan vergüenza... ...de decir que nacieron en esta tierra, dijo... ...la coalición cívica cerró ayer su campaña... ...rumbo a las primarias del domingo próximo nada malo nos puede pasarse una persona que ha manifestado 17 años su lucha inclaudicable por la verdad llegará presidente de la nación aseguró Lisa Carrió candidata a presidente y líder del partido en una frase que se pareció bastante al autoelogio eh, yo quiero decir una cosa y lo digo a título propio Carrió, me das espanto te veo de noche y me cruzo de vereda Carrió, me voy corriendo la verdad <ríe> Me hace espanto Y Patricia Burrich, mucho más Y como dijo Maradona, ganas de vomitar sí, bueno, sí. Filosa y estuvo, Karol Estudiantes chilenos Dispuestos a abrir diálogo con el Congreso Tras agotar intentos con el gobierno En declaraciones a la prensa La Presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile Camila Vallejo Explicó que llegaron a esa decisión Tras agotar otros intentos con el gobierno Pero solo las llevarán afecto siempre y cuando el, el Ejecutivo presente proyectos coincidentes con las propuestas del, del Movimiento Estudiantil. También expresó que si el Parlamento les presentaba un proyecto de ley como iniciativa y ellos, y ellos comprobaban que era buena, los jóvenes podrían discutirlo. Si sucediera lo contrario, no estarían dispuestos a ninguna instancia de diálogo, ratificó Vallejo. Bueno, eh, con respecto a este tema de los estudiantes chilenos, lo que tengo que decir que hace dos días, el miércoles secuestraron ilegalmente a tres estudiantes eh, no sé en qué situación está yo sé que un justo había un director de un diario que se publica por internet, pre, Prensa News creo que es eh, y firmó lo que estaba pasando y bueno, la verdad fue, es terrible Como decía él en el video que está circulando por internet y la noticia por internet que se ha contestado esta noticia porque aparece en la página y está contactada porque hay un video donde pues, están se encontrando estos dos chicos. Eh, bueno, la policía decidió ilegalmente y en forma civil y sin dar voz de alto, sin eh, decir quién son, empezar a meter preso a... A los, eh, los los activistas más digamos eh, Que encabezan estas protestas ¿no? eh, Camila Vallejo también Está sufriendo amenazas de muerte Por lo que Tiene Una guardia de compañeros Junto con ella donde vive La verdad la situación de Chile es terrible eh, Me parece que Yo no voy a hablar de los candidatos de acá Que proponen una educación como Chile Pero bueno y eh, lo realmente es terrible hoy con lui hablábamos de cuando acá en la argentina se primero se, el primer eh, gran estudiantazo que fue en córdoba en19 y después eh, el gobierno peronista que vuelve la ti y pública la educación América Latina está preparada para hacer frente a la crisis. Los ministros de Economía de Argentina y Brasil destacaron que estas donaciones y las demás de América Latina están más preparadas que el resto de los países para hacer frente a la actual crisis internacional que ambos definieron como crisis de deuda. La región ha hecho un gran trabajo estos años con políticas orientadas al desarrollo y la generación de infraestructura y al desendeudamiento. Por el crecimiento de nuestros países, la deuda de la región quedó muy reducida. Esta crisis nos obliga a estar muy atentos, pero tampoco tenemos que tomar medidas... Rimbón Bantos, dijo el ministro argentino Amado Budo. Eh, bueno, sí, eh, esto ya lo habíamos hablado ayer, si no me equivoco, Luigi. he hablado con Luigi, lo había hablado con Karol. Eh, digamos, a nosotros no nos afecta tanto la situación de... Nos afecta en un punto porque, digamos, hoy vivimos una comunidad global y no, no te puede afectar eh, algo que le pase... Eh, A un vecino, ¿no? O sea, es como que vivieras en un barrio y le, que, lo que le pasa a un vecino de dos cuadras te afecta, igual. Pero gracias a que se han dado modelos de inclusión en toda Latinoamérica, bueno, en casi toda Latinoamérica, porque en Chile no es el caso, eh, y Colombia tampoco, y Panamá tampoco, eh, pero se han dado casos eh, muy interesantes, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en eh, ahora seguramente se verá en Perú con Ollanta Humala, caso donde el pueblo retoma la posta y especialmente la juventud, ¿no? En Venezuela y en Argentina eso se ve, se ve y es terrible, y es lo que más le tiene miedo ciertos actores de la sociedad, porque cuando la juventud toma la posta es muy difícil pararla, porque la juventud va de frente, y va con huevo, y eso es lo que le tiene miedo a eh, los grandes grupos monopólicos de toda Latinoamérica. Zaffaroni, ovacionado en la Facultad de Derecho, confirmó que no se va. Soy Raúl, yo trabajo de juez y no, no soy juez. Sé quién soy, vengo de esta casa, vengo de la actividad académica y había decidido dentro de muy pocos meses volver a la actividad académica. Era la decisión que había tomado y ahora ahora estoy preso. Ahora no puedo. La ovación que el juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, recibió en un aula magna colmada de la Facultad de Derecho de la UBA, fue una de las mayores de las muchas que se sucedieron en el acto ...de apoyo al Ministro del Máximo Tribunal de Justicia del País. Allí ante colegas representantes de la política, organizaciones sociales y de derechos humanos... ...abogados y alumnos, Zaffaroni recibió un sólido respaldo y fundamentó de manera magistral... ...las causas, metodologías y fracasos, efectos de lo que el Ministro consideró una campaña de lapidación hacia él. Bueno, la verdad se dieron dos actos masivos... Uno lo organizó la Asociación de Abogados Profesionales de Argentina Que es este que habla en la Facultad de la UBA El otro fue el miércoles que se fue autoconvocado Y se organizó con vertientes de todos lados Porque no solo el kirchnerismo apoya a Raúl Zaffaroni no, La militancia kirchnerista y peronista Sino que también varios otros partidos han salido a respaldados Y algunos nefastos candidatos han pedido que renuncie Cuando, digamos, San Fermín no está implicado Realmente en nada de lo que se le acusa Porque si estuviera implicado Ya estaría siendo procesado Y no lo está siendo procesado Y es terrible que se le pida a un juez Que renuncie cuando no está siendo procesado Cuando está, no está siendo implicado Cuando es digamos, él no tiene la culpa sino la culpa viene de un tercero Y hay gente que está procesada Que hoy está en Francia Que no va a venir a votar a las primarias Y, sí, y es eh, jefe de gobierno de una de ciudades más importante Y de Mauricio Macri puedo hablar porque él no se presenta nada Pero es jefe de gobierno de una de ciudades más importante de, de Argentina y, O la ciudad más importante de Argentina Y es terrible que este tipo no venga a votar a las primeras obligatorias O sea que no va a poder votar en octubre porque en Capital Es el único distrito que dio la orden de un juez que el que no vota en, en las primarias No vota en octubre Eh, no sé qué vos pensás de todo esto, esto. Karel. Creo que es una vergüenza que un jefe de gobierno no venga a votar haciendo campaña pidiendo que, que lo voten, ¿no? ¿no? ¿Y vos, Luis, qué pensás? Que Macri está en Francia nuevamente. déjalo ahí, que se quede todavía. <risa> bueno, pero es terrible que un tipo que ha sido elegido para un cargo... No, es que ese? Se, se la pasa de vacaciones Y bueno, y nos llegan mensajes por Facebook ver, Federico dice? dice, muy bueno el programa bueno. Dual de drogadistas bueno. <risa> Señor bueno. Motonero, tinelli y renuncia <risa> El boludo de Artemio López Prácticamente le hizo la campaña a Macri <risa> Y bueno Son los <risa> mensajes de Federico <Felipe>, ¿no? <risa> Bueno, la verdad es esos mensajes Porque yo hay cosas que Por ser veda no puedo decir Y que nos adoran eh, eh, Pero él sí Este anónimo, este <risa> será anónimo que, que nos manda mensaje. Eh, bueno, a hasta lo que nos quieran mandar mensaje por Facebook, nos, se puede nos pueden mandar mensaje a Radio Comunitaria Con Todo. Eh, ¿sí, no, Con pues. Todo Comunitaria es el Facebook. Con Todo Comunitaria es el Facebook. www.radiocontodo.blog.spot eh, www .blog eh .blogspot.com es el blog, el mail es radiocontodo@gmail.com. ¿Y el teléfono, Luigi? A ver si estás despierto. 426-7173 426-7173 es el teléfono. Bueno, ahora vamos a ir cerrando, el va al elegir la música de este loco, a ver qué, qué, con qué nos cierra este loco, eh, surrealista. El Día Internacional de la Juventud, bien arriba, viernes. viene arriba, viernes, ¿no? Y eso de verdad, muchachos sí que aprovechen, eh, con Judy y con todo, tienen que aprovechar. Ahora <risa> con tema de... A ¿Qué? ver, eh, a ver Bueno, el eh, silencio en radio la es, la es terrible Es una billetina Vamos que está sobre mi cabeza Vamos a tema de Papo ¿Qué tema, te te Luigi? Yo, ¿Te te te te te te Yo te amo más Yo te amo más Yo te amo más Ven que estás en el brazo, hombre conmigo, Yo te lo que no irá a... rock te quieres enterar de las últimas novedades de tu banda escucha últimamente todos los domingos de 19 a 22 horas. y ahora que todo fiesta ¿quién se hace cargo de los sueños perdidos quién se hace cargo de los sueños de los jóvenes ¡Teníamos un sueño que se nos perdió! Dónde... Hola a todos los radios, escuchas Soy del Comité Revolucionario, 6 de octubre. Hemos tomado potestad sobre la radio con todo y exigimos la renuncia del Montonero Federico campo del programa Tarde Piaste. Exigimos su renuncia Por ser de izquierda, peronista, negrito, sucio, mal hablado. Por tener relaciones homosexuales con el compañero Rulio Castillo Campo. Ilia Borges. Por, por haber leído y escuchado a Víctor Jara. ¡Pedimos su renuncia! No, mentira. Eh, no pasó nada, lo sacamos de echar. Eh, Carol trajo la escoba y le está pegando. Eh, ¡Fuera, bichu! ¡Fuera! Eh, no, nada. No, Ahora, buenas a todos los radioescuchas. Me parece interesante porque me acabo de caer de la silla. Tenía que pensar con algo porque Carol y Luisa se estaban descotillando que yo me caí de la, de la silla. Así que te digo, Fede, que bueno ahí compré una silla más. Eh, porque me caí, me hice mierda y la silla está hecha mierda también. ¡Fuera! Así que bueno, después de haber dicho esto, ¿no? y a ver le vamos a dedicar el bloque a Federico el que nos está mandando mensajes medio extraños, de amor incondicional a todos los integrantes de este programa. Pero lo doy a renuncia y que da de verdad. Ah, bueno, acá, acá hay uno que nos quedó el comando 6 de octubre que está pidiendo la renuncia en serio de Rulo, pero bueno, yo lo banco a Rulo de Castillo. Loco. Hay bronca entre los, entre los operadores. En eh, hay bronca, hay mucha bronca. Bueno, ahora vamos a pasar a la a la nueva vieja sección de efemérides eh, compuesta por eh, Luigi y Kallen. los escucho eh, yo me quedo out el 12 de agosto a raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996 las Naciones Unidas declararon en 1999 con la resolución 54 121 el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud y Luigi y el Y el 12 de agosto de 1821 se inauguró en la ciudad de Buenos Aires la mayor universidad eh, eh la Universidad de Buenos Aires como una de las seis universidades y más prestigiosas de América. Eh, bueno, eh, bueno, eh, fue implementada durante el gobierno de Martín Rodríguez eh que su ministro era Bernardino Rivadavia. ...y bueno, al principio... ...bueno, esta facultad era... Sí, eh, había, sí, ...así... ...se había un, una parte privilegiada... ...de la sociedad... ...sabro que bueno... ...depecón de tiempos... Eh, ...fue llegando... ...bueno, llegó la reforma universitaria... ...en 1918... ...en Córdoba... Y, bueno ...y ahí se dio más, más, una libertad... ...de cátedra... ...a los estudiantes y a los profesores... Y ya durante la, la presidencia de Juan Domingo Perón En 1949 Se promulgó el decreto 29.337 eh, Y ante de, bueno y eliminó la imposición de los aranceles vigentes Hasta el momento Así que se pasó a hacer una universidad pública Y accesible lo a los estudiantes hijos de los obreros pero peronitais Bueno, eh, yo quería una cosa sobre sí. Luigy Está siendo apuntado, porque nos quedó un engendro del Comando C de Octubre, nos quedó ahí, y lo está apuntando desde el baño, por eso se traba un poco. <risa> Pero es eh, Lucio, que no creo cuando está tranquilo es un gran locutor, se me pone nervioso, no sé por qué. ¿Con qué seguimos, Carol? Bueno, esas son las efemérides más importantes que tenemos. Después tenemos otras como, se inaugura en Buenos Aires el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato de Isela. Tenemos que nace en Buenos Aires el notable pintor y dibujante Dino Enea, Pilimbergo Pilimbergo Gracias <risa> en Buenos Aires El compositor, director de orquesta Héctor panista El día de la reconquista de Buenos Aires Fue en 1806 hey, hey, Eso so. es un día importante eh. Le reconquistamos Los criollos y españoles eh, Antes de la revolución eh, Que nos independizaría de la madre patria O de aquellos que nos explotaban eh, Reconquista en Buenos Aires ¿no? Ahí hay un gran actor que no lo crean De... Juan Manuel de Rosa, teniendo 16 años con, Junto con su capataz del rancho Y seis hombres más a caballo Toman un barco Aunque okay, a veces no se sabe eso Pero es algo importante En uno de los libros de Felipe Piña está de, Lecoso, de Sobre este hecho Que es un hecho bastante loco eh, Y es real, ¿no? Eh, Juan Manuel de Rosa Con 16 años, junto con su capataz Y seis hombres más a caballo Toman una galera inglesa. Algo bastante loco, más ¿no? hablazo uh, matando, ¿no? Ahí estuvieron de placa con 200 ingleses eh, solos. Bastante loco fue eso, pero lo lograron, ¿eh? Tomaron la galera y fue un robo, ¿okay? Rosa, Mirá ¿no? ¿A Rosa? Después tiene algunos hechos, hay gente que lo quiere, hay gente que no. Yo soy un agente... Un, de la... un tipo que muy odiado y amado a Rosas, ¿eh? Mirá, yo le tengo muchas críticas, pero soy de las personas que le aman a Rosas. Yo creo que no se podría ver de liderado este país sin, sin Rosas y sin varios otros como San Martín, Mariano Moreno eh, El Grano, la película final San Martín, ¿a quién le dio el sable? A Rosa A Rosa le dio el sable ¿no? y, le, y, lo, y le mandó una carta diciendo que era un gran patriota por esa patria latinoamericana con el que, que él había soñado Por respeto a la universidad que bueno se cumple, bueno aniversario de la universidad de de De la UBA De la Universidad de Capital eh, Es interesante ¿no? Que eh, se sepa esto Porque bueno de, Ahí después se, se logra La autonomía universitaria Que eso es lo que se logra con, con la gran movilización de estudiantes eh, Lo que se logra es que los estudiantes tengan voz y voto En el consejo Esos atributos se los amplía Juan Domingo Perón y la universidad La vuelve dependiente del Estado Ya era dependiente del Estado pero había aranceles Perón sacó los aranceles y amplía los derechos de los estudiantes eh, y la y le incrementa el importe que daba el Estado y dice, bueno, ahora es una universidad para todos donde no puede haber un examen, por ejemplo, eliminatorio. Hoy en día hay algunas universidades, eh, viejos bastiones radicales que, que, y de la derecha, que quieren volver a imponer, como es el caso de, de Hoja de Roble en Medicina, que imponen... Eh, ...exámenes que son restrictivos para, para que los estudiantes no, no pasen... ...y encima son tan caraduras que te dicen que, que no son restrictivos... ...que son es un examen más y que bueno, esto y lo otro... ...y le tiran flores al examen cuando es restrictivo... ...y ha dejado a muchos estudiantes, y yo lo sé... ...porque yo estuve al lado de la Facultad de Medicina... ...estuve en la Facultad de Naturales... ...y tengo contactos con los estudiantes de, de Medicina... ...y ha dejado muchos estudiantes de Medicina afuera... ...además de que hace un tiempo se había cerrado la carrera de enfermería... Por eh, por orden, no Y van a decir, no, esta La montonera Cristina, esto, lo otro, no eh, Hoja de Roble, hinchó las pelotas Para que se cierre, eh, desde arriba le dijeron Que no se tenía que cerrar Después pasaron el edificio para un hospital Privado, sigo sí, que lo por eso El Estado está logrando Que se reabra la carrera, pero es una locura eh, que, que este tipo de Hoja, hoja de role lo que está haciendo a cabo en la Facultad de Medicina Donde... Eh, gracias a la unidad de los estudiantes universitarios se está logrando llegar atrás, pero también a veces cuando tenés un cuando tenés una representación de estudiantil en tu facultad que tranza con el rector y después dice we, we, we, eh, que no tranzó, pero tranzó y no haya la autocrítica y encima de todo se, se, dicen ser revolucionario bueno, tengan a la consecuencia muchachos eh, Eh, Ustedes transaron, bueno, ahora van a Hagan ser de lo que está pasando en medicina Que es muy grave, porque está dejando A estudiantes sin el beneficio De poder estudiar la carrera que eligieron eh, ¿Qué no tenés para decir, Carol? Que no, que nos siguen llegando Mensajes de los radios escuchas Dicen, dice. aguante Dorrego El verdadero prócer argentino Aguante loco, aguante el loco Dorrego ¿Qué más? Y nada, solo, no eso sé. solo Eso solo Bueno, eh, nuevamente voy a pasar los chivos de la radio Me encanta pasar los chivos de la radio eh, Me encanta que me escuchen eh, Fede, si me estás escuchando Espero que te estés mojando Y no con la lluvia Pero bueno eh, Si no querés llamar Nos podés llamar al 4226-7173 Si querés entrar en al mail, Calón RadioContodo.gmail.com Y voy a llegar al blog ¿Cómo es de la radio? RadioContodo.brospot.com Ahí con todo www.radiocontodo.blogspot.com. Y... Si tenés ganas de hacer algún tallercito, dónde lo pueden hacer. Y mira, lo puedes hacer acá mismo en la radio, porque hay varios va a volver el taller de redacción, eh, va a volver eh, varios talleres que se están dando acá en la radio. Eh, si tenés ganas de hacer algún taller de electricidad, por ejemplo, porque querés arreglarle la lamparita que se te rompió y no sabés para cuánta electricista necesitas para poner una lámpara, pues ir al taller de electricidad que se está dando, se está llevando a cabo en 144A y 22 en el Centro Cultural de la Juventud. También se hoy se vuelve a abrir el taller de de comparsa, ¿no? Hay comparsa, de comparsa, ¿no? Ahí de percusión, <risa> disculpen. Eh, de percusión y murga en para el que y murga, y murga para el que quiera bailar a las 5 de la tarde va a estar Mabel y Tutti Hay bombos y... de más, hay hasta trompeta que se quieran Bueno, si percusión. hay un trompetista, Estamos un repetista ahora que tenemos trompeta y hoy a las 5 de la tarde en 144 22 sobre la Plaza de la Paz. Eh, también tengo que comentar, eh, no sé si vos lo leíste, Carol, pero ¿viste que unos locos de acá de Brazote y de la JF ...sacaron un diario, ¿no? Ah, eh, sí, sí, muy interesante ¿Cómo era el nombre de ese diario? la Le... Sategui de, azotei, de, azotei de, de, de frente. frente Oh, mirá, sí, de la Sategui de Frente <risa> Un muy buen diario que están llevando a cabo algunos compañeros nuestros eh, ...que es una voz para vos, una voz diferente ...una voz para el que no tiene voz ...porque mucha gente, no, o sea, y vuelvo a decir, ¿no? ...esto es con mucho mental, digo, pero mucha gente... ...no ha dicho, la verdad lo que usted tiene razón... Eh, Acá no se lleva a cabo una gran eh, promulgación de lo que fue el modelo dentro del partido, ¿no? Porque hay una patria grande y una patria chiquita. La patria chiquita nuestra es Brasategui. Entonces también hay que ser que hay que hay decir que Brasategui creció porque desde arriba no eh, impulsaron el crecimiento de Brasategui como partido. O sea, siempre hay que recordar, recordar eso. Eh, ¿Qué te parece si nos, estamos, nos vamos una pausa? ¿Qué querés escuchar? Dale. Chacarón? Te toca a vos elegir. Ya le dije, yo, sí. le dije Y con algo así, algo tranquilo Algo guanguana sí. con... Bueno, vamos con este tema Vamos con guanguana A ver si paró de llover Y si no, que llueva todo el día Entre tanta gente No hay nadie como tú Tu cariño es algo tan diferente Cuando me besas y me abrazas Toda expectativa sobrepasas Una noche contigo Es lo mejor que me ha pasado Yo te lo digo No hay nadie como tú No como tú No hay nadie como tú Toda mi vida has llegado a iluminar Si tan solo pudiera explicar Esta canción de amor es lo mejor que te puedo entregar Escúchame Es que no hay nadie, nadie, nadie como tú No nadie como tú La mirada tuya está para saber que este sentimiento no ha de terminar me hundo en tu pecho y soy de nuevo el niño que de ti nunca querrá separar Entre tanta gente No hay nadie como tú Tu cariño es algo tan tan diferente Aceptas mis defectos Y me quieres tal y cual como soy Vamos por camino correcto es por eso que toda mi atención te doy No hay nadie como tú Y mi vida has llegado a iluminar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 ¿Querés aprender música, música teatro, teatro, murga, murga percusión, percusión. o inglés? acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Veras Aterismo. Centro Cultural de la Juventud Siempre tuve un defecto, no sé decir que no Y pasada a las cuatro, mi cara era un error ¡Eh! Como un idiota Fui Con el moño en la cabeza Buscando en esas tetas El calor para Poder sobrevivir No, bueno, un... la agonía de la noche Me escuchan, Lucio? Porque creo que no... no... Sí. Eh, yo no me escucho eh, Pido perdón por eso Porque no me escucho y no sé, no sé si estoy bien o mal Pero bueno, este tema Que bueno ¿Cuántas personas terminan antes de las cuatro con la cara He hecho un error, no? Bueno, acá creo que todos habremos pasado por esa, esa conectación, ¿no? Eh, bueno, ahora cerrando el programa, ya después de haber unas dedicaciones especiales me dijeron acá los compañeros, me impusieron. Después de haber echado al comando 6 de octubre y se se fue por la puerta, había uno que se parecía mucho a Pablo Marchetti, el de, el de la revista Barcelona. Aunque no creo que pueda opinar igual, pero bueno, había uno que ha andado con sandalias. Eh, voy a dar un par también de aviso que por ejemplo, que todos los jóvenes que cumplan eh, 18 años hasta 23 de octubre podrán votar en las elecciones primeras a ver simultánea y obligatoria, que se realizarán este domingo en todo el país, ya que se votan los padrones amitados por la Junta Electoral. El lunes no habrá clases en las escuelas donde se vote el domingo, ya que eh, habrá un periodo institucional porque muchos docentes son peoría eh, de mesa, entonces se va para los estudiantes porque hay que limpiar las escuelas después de que pasen muchas miles de personas y, y muchos docentes también. Creo que para los docentes solo a la mañana es el feriado, pero para los estudiantes todo el día. También tenemos que decir la terrible noticia de que bueno se nos fue un compañero más. Murió Francisco sonano López, el dibujante de eh, la a Eternauta. 4 y 15 de este viernes, 12 a 12 de, de 2011 falleció a los 83 años Francisco Solano López, el dibujante de Celeta que inmortalizó personaje de La Tornauta creado Héctor Germán Nostroque Yo lo que quiero decir de La Tornauta La Tornauta eh, es más que una obra literaria es la bandera revolucionaria de los jóvenes de la Argentina y de muchos países del mundo es una bandera que se levantó donde se pide por el libro de grupal el libro en conjunción donde pide que una persona se desarrolle individualmente para apostar a un modelo en conjunto con todo con todos con todos ¿no? y además el desarrollo individual de una persona tiene que ser eh, con, no Junto, eh, te alimentan las demás personas para ese desarrollo. y que vos después eh, pongas tu tu, tu, voz, tu servicio tu, tu cabeza eh, a uno a una una causa en común, la verdad es muy hermoso, eso es lo que está pasando hoy en día en Chile. Eh, nuevamente yo la verdad les quiero mandar saludos, tengo acá, tengo un compañero allá, eh, Matías Alonmendi, no creo que me esté escuchando, porque están en la facultad, pero eh, son, es un compañero mío chileno que él está ahí en la movida y la verdad le mando un fuerte abrazo. Capaz lo traigamos a la radio para que nos cuente porque él, él estuvo en las movilizaciones y él pertenece parte también, aunque ahora esté estudiando en Argentina, y pertenece parte de, a, al movimiento de estudiantes chilenos. Eh, bueno, repetimos, bueno, murió Francisco Solano López y la verdad que se nos fue un compañero, un tipo que puso su pluma al servicio de una causa. La verdad, eh, no sé qué piensan ustedes, Luigi y carol pero un gran tipo para mí, aunque capaz eh, ideológicamente teníamos alguna diferencia. Sí, últimamente estaba eh, dibujando para el di, diario tiempo, ¿no? Sí, para... En, en redibujó última, toda redibujó. la historieta para darle algunas connotaciones actuales porque, digamos, la, la historieta es muy vieja eh, Y la sí, reducción... Siempre daba un reflejo de la, de la realidad en el Eternauta En la es actual siempre sí. Es un, es un, un personaje histórico que va a ser actual toda la vida Vos puedes encontrar las cosas que te dice el la Eternauta eh, todo el tiempo Eh, capaz había que trasladar al astronauta Lo podríamos trasladar a, a Irak Lo podríamos trasladar a los países africanos Donde hoy sufren la ocupación eh, el imperialismo mundial no el imperialismo yanqui Francés, inglés, español no Que por, por favor, loco, manden a los muchachos a la casa Y dejen de mandarlos a, a combatir Y porque lo verdadero combate sea con las ideas Y además si tienen huevos para mandar a pendejos a combatir a, a estos lugares, a estas guerras que O sea, guerra, son invasiones directamente Donde nunca se salda, ¿no? Uno ve lo que pasó en Irak y nunca se salda Porque hay un movimiento de resistencia que no existía antes de la invasión No había muchos problemas eh, Saddam Hussein no era un buen tipo, era un hijo de puta Pero la gente... No quiero, no quería San José y tampoco quiero a los Yankee, loco. No quiere un gobierno títere de los Yankee. Y hoy capaz se ve reflejada en esa resistencia que se está dando contra el imperio estadounidense y europeo. Ahí, ¿no, loco? Eh, manden a esos pibes que le dieron un fusil, mándelos a laburar, a estudiar, denle la oportunidad más de mandarlos a matar gente. Y si tienen son tan machos como piensan, porque no van a ustedes a ver. Ahí y ojalá que los agarre unas ganas y le corte la cabeza. Eh, bueno, ahora voy a dejar eh, acá con compañero de Luigi quería decirnos algo. Eh, bueno, sobre primero el primer plan quinquenal de Perona eh seguramente va a ser algo muy interesante. Y Luigi, el silencio ya te dije en radio, es terrible. Vamos a volver con la frase es que, del día. Y que justo me agarraste de prevenido, Adri, vos siempre me agarrás. Y pero loco, vos eh se, se, se, tenés que saberlo. Hoy implementamos otra vez la efeméride y la frase del día y Luigi, Luigi tiene eh, ofreció a decir algo interesante. Es un apartado que estaba leyendo, me parecía muy bueno, sobre sobre una nueva concepción de, de la organización de la sociedad. Va, sí, la veo yo y... Es, es un apartado del segundo plan quinquenal. Ah, segundo plan quinquenal. La difusión de los principios del cooperativismo y la constitución de cooperativas escolares y estudiantiles serán auspiciadas por el Estado a fin de contribuir a la formación de la conciencia nacional cooperativista y prestar servicios útiles a los alumnos más además... esto lo que es lo que, Perón, Perón, lo que Perón. pensó Perón y los intelectuales eh, peronistas eh, y no solo peronistas eh, porque dentro del peronismo había anarquistas, socialistas, radicales que reconocieron en Perón y en ese loco ¿no? eh, reconocieron a un, un revolucionario que lo fue Podemos criticar mucho a Perón y las críticas son válidas, pero también fue un revolucionario y planteaba esto en el año 52, planteaba el cooperativismo como salida de la sociedad humana, ¿no? Y quería implementar cooperativas estudiantiles y cooperativas sociales para el desarrollo de las personas como individuos y como ciudadano ¿no? Eh, digamos, si eso no es revolucionario, que lo es, ¿no? Hay mucho a decir que, es bueno que nunca estuvieron contextualizados con el tiempo que viene y, y menos anti van a seguir despotricando contra lo que fue Perón en sus primeras presidencias, que es un error, porque Perón en la primera presidencia le dio voz y voto y derecho a los trabajadores y a las mujeres de nuestro país. Bueno, carlos nos tenías que decir algo antes de irnos, que, que va a haber una dedicación especial de un tema. Sí, nos vamos con un tema hoy viernes para Fede, que está full hoy, para... A bailando, vamos con su banda Tinguichu, que sé que le gusta mucho Con Baila, Baila, Arbolito eh, Igual, eh, discúlpame Luigi que los corta Porque me olvidé de pasar algo Es que antes de irnos vamos a volver a pasar lo, Los teléfonos de, de De dónde pueden ubicar O pueden consultar sobre las primarias Que el sitio web es www.padron.gov.ar o www.electoral.gob.ar o www.sig.gob.ar o al número de teléfono 0800 99 72 37. Bueno, y nos íbamos con eh, un tema arbolito, ¿cuál era? Baila baila para Fede. Vamos. Vamos con el tema para Fede. pido perdón por la interrupción, siempre acá. Siempre ¿eh? adelante, siempre adelante, compañía Tus unavia allá, la cunanbia, rixtari cuspa, tanta na cusant. Tus untos unavia allá, la cunanbia, apacara spa, unada cuspa. O cuchoi kalpa, ana tingi chu, ana tingi chu, e baila el continente. Descartándonos, contagiándonos Baila, baila el continente al tíncubón Agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que No pudiste, no, no, no pudiste, no Un pedacito del planeta Fue haberle dedicado este tema a Federico Por parte de los chicos eh, Fede, yo sinceramente comparto tu vida sobre este tema eh, No la voy a hacer pública Pero la comparto Estoy bastante, bastante Bueno, ahora sí, nos despedimos Nos despedimos de todo lo que nuestra radio escucha eh, Yo antes voy a volver a pasar Lo de las elecciones primarias Porque me parece importante Que las pocas o muchas personas que nos escuchen Lo sepan bien Y le voy a dar un respiro a Carol y lo voy a decir yo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 Afiliado o afiliada a algún partido político Es decir, ciudadanos de ambos sexos Argentinos nativos por opción y naturaleza Que cumplan los 18 años hasta el 23 de octubre de 2011 que nos encontraremos en el cuarto oscuro? Nos encontraremos con la boleta de todas las listas que participen Y deberemos elegir una sola De precandidato de datos por categoría Si metemos en el sobre más de una lista por categoría, el voto será nulo. Se puede optar por cortaboleta y elegir una lista para la categoría de presidente y vice, otra para la de senadores en las ocho provincias en que se vote, y o una para diputados. Podemos elegir una boleta completa o cortaboleta por categoría de cargos, tanto entre las listas internas de un mismo partido como entre la lista de partidos diferentes. lo que no se debe elegir más de una opción para una misma categoría, pues el voto será computado y nulo. Se pueden consultar los padrones en los sitios www.padron.gob.ar, www.electoral.gob.ar, www.sigcij.gob.ar o www al www número de teléfono 0800 999 7237. Ahora, antes de irnos, bueno, yo voy a saludar a todos, les escuchan nuevamente y después le pasaré a mis compañeros para que se saluden respectivamente. Eh, en esta hermosa mañana y ya casi mediodía de este viernes 12 eh, yo especialmente le vuelvo a dedicar el programa a mi novia porque mañana tenemos cumplemés de que estamos juntos, eh, no voy a decir la fecha porque me va a matar porque me voy a equivocar pero ya hace más de dos años que ella me viene aguantando y que yo cada día me enamoro más de ella bueno Carol, ¿te querés pedir de alguien? ¿De todos? Eh, sí, de todos. De Fede, de Nicolás Da Silva, que dice que nos está escuchando, pero que recién nos pone, así que tarde, muy tarde le puse. Bueno, no va a poder escuchar de nuevo cuando Luigi suba el programa o Carlos suba al programa a, a, al blog de la radio. Eh, yo también le mando un saludo a Nico. Y después vas a tener que ir a limpiar tu casa. Eh, dice eso. que sos un gay porque estás muy... Eh. Miren, yo no quiero decir no nada, sí. pero Nicolás da Silva es una persona cuando está solo y es otra persona cuando está con la novia. Uh... Vieron perros, yo por lo menos soy loco todo, todo el tiempo Y me mando cagadas todo el tiempo Pero, eh, Nicolás, así lo aparece perro manso cuando está atado Y parece perro <risa> rabioso cuando está desatado eh, Y él lo sabe, porque yo con Nico te conozco hace muchos años Particularmente Luigi, ¿de quién te querés despedir? No, sé qué... no es siempre tan amoroso, ¿es de, de nadie? De nadie, de nadie ¿De nadie? A mí mismo me mando despedida Mirá que yo mirá, yo no quiero decir nada Pero hay un rumor ahí de que Luigi anda con novia nueva Eh decilo luigi yo ¿sí? capaz con novio nuevo por eso no quiere decir bueno nos llega mensaje Nico dice que no lo quemes por, por la radio donde nos escuchan todos eh, yo digo Nico te porque tengo la potestad porque me vieron en un micrófono hace tres días me lo dio el y le mando saludos la mamá la mamá de Nico la verdad yo le mando saludos eh, la mamá, los papás de Nico son dos personas Que son, eh, se portan de 10 con todos los integrantes de esta radio Y con todos los integrantes del Centro Cultural Y yo les mando un, un fuerte saludo, la verdad eh, Y un fuerte abrazo a esa dos personas Opa, opa, que tu novia está comentando, ¿eh? Ah, miren, <risa> ahora hay comentario de mi novia Lavando trapitos en la radio, qué feo, dice eh, eh, Lavando trapitos en la radio eh, Yo te quiero decir que te amo, eh, la verdad eh, Yo me quejo de Nicolás Silva, pero tengo una soga Que mirá, me, me tira, me tira del cuello en este momento Eh, también, eh, bueno nada Nos despedimos en este eh, día lluvioso de viernes Locos, salgan a la noche Despotriquen El sábado duerman, todo el día, todo el puto día Y el domingo estén tempranitos Para ir a votar Con la cabeza fresca Y reflexionen mucho sobre lo que van a meter en esa, bo esa boleta eh, Nada, eh, nada la verdad el eh, les... Volvió a pasar el chivo de la radio que es www.rayocontodo.blogspot.com y el número es 426 7173. Bueno, chau a todos. Se nos fue medio largo esta despedida, pero chao a todos. Cualquier que nos vamos escuchando de fijo. Buenos cajeros. ¿Qué tema? Rebelde, agitador revolucionario. Agitador revolucionario al topado. Dale. sacrifican como cerdo por no estar de acuerdo con conservos y militares por no querer altares de oro y sangre me acusan de rebelde agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo que lo que abusan de mi gente a diario de desconsuelo seas eterno de silencio lleno de real desolación mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me lloró